La Otra Oreja Un programa musicalmente incorrecto Melódicamente tendencioso De utópicos ritmos y contradictorias consonancias De subversivas armonías De cantos rebeldes y afinaciones cronopias De sincopadas luchas y resistencias sonoras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 Ya, Un programa de radio con pocas palabras y mucha música. Y aquí estamos, eh, con lleno de subversiones sonoras, este programa musicalmente incorrecto. Eh, nuestro... Yo soy Lara. Vos sos Lara, sí, sí. ¿Y yo quién hola, soy? Hola Edu Neshman. Hola, hola Lara. Eh, nuestro mail, otrooreja.gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja. Y saludamos a las otras orejas que escuchan desde la Patagonia Rebelde hasta los alrededores de Nueva York Y emitido desde Radio de la Azotea En la locución está Liliana Daunes y Quique Pessoa Y Lara, por supuesto Y en el Día del Operador, ¿quién es el operador, Lara? El Operación Pablo Guso Perfectamente, y saludamos no solamente a Pablo Guso, sino a todos los operadores Eh... ...que tienen y tendrán este programa. Bueno, y, y así comenzamos la Otra Oreja de hoy. La Otra Oreja Argenta Mal bicho. hay un tipo... Julio César Garachico, policía un genocida, cómplice de Checolas, condenado a prisión perpetua. Le manden lo mantienen acá en prisión domiciliaria. En Nápoles 3626 y nos juntamos el sábado, el sábado 28 a las 14 en Edison y Fortuna toda la plaza Edison y la 39. Sí, por... eso es. Perfectamente. Bueno, y vamos a ir diciendo quién es este tipo, Julio César Galachico, y vamos a a responder a la sugerencia de los oyentes y las oyentas de este programa eh, que nos eh, nos sugieren por ejemplo Malbicho, ¿no? Obviamente Y vamos a escuchar a La Colmena. Ahí está. La Colmena, un grupo vocal de mujeres. Mal bicho, gala chico. Porque nadie diciendo que hay mejores y peores, porque nadie diciendo que se debe ser, porque nadie diciendo que hay mejores y peores, porque nadie diciendo que se debe ser. Escucha lo que te canto peor fuldire de pan que cantó que habla de privilegios de una raza soberana superiores e inferiores mingale poder cómo se te que algunos son elegidos y otros son para lecarne ambiciones de poder es malo no, tu destino que eres. marcó tu camino no, y en no. la canción que Es se'n chiama la violència Sé que sé que es ese mal bicho. Todos te dicen que so mal bicho. Así como te ves mal bicho. Sé que sé que es ese, sé que es ese, sé que sé, sé, sé que sé, sé, sé, sé, sé, sé, sé que es Seguimos en este programa dedicado a Julio César Garachico... Este ...ex policía bonaerense condenado por crímenes de lesa humanidad. Sí, yo, uy, a... sí claro, hay que tener memoria, dice Río. Eh, con, eh, bueno, los crímenes de lesa humanidad cometidos contra siete personas en el último juicio... ...contra siete personas en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio Pozo de Arana coautor de los secuestros y torturas, entre otros de Francisco López Muntaner, uno de los chicos de la, de la Noche de los Lápices y Jorge Julio López. Y la desaparición forzada de, de tres de los um, de los secuestrados por Garachico, ¿no? Del Horto de Marco y Rodas. Y vamos a ir recorriendo la el prontuario de este tipo, ¿no? Y Y vamos a escuchar una canción de la compañera Alejandra Rabinovich que, que a partir de uno de los escraches hace unos años dice que esta canción se llama Si no hay justicia, hay escrache. Un hombre alcanza una estrella En tiempos de compartir Fui tanta la belleza que iluminó su país pero algunos no querían vivir en la claridad se llevaron la estrellita en noches de impunidad vayan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 en la calle si no hay justicia hay escrache on dos hijos en la calle Por estos años de lucha, de ejemplo de justicia, de dignidad con las madres, las abuelas. Gracias, Che. dedicado, por supuesto, a Julio César Carachico. Vamos a escuchar a Paquita, la del barrio, una mexicana grandiosa, ¿no?, en su versión original. Rata de dos patas. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, a defesio mal hecho. fra humano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponsoniosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Aún siendo el más maldito Comparado contigo Se queda muy chiquito Maldita sanguijuela Maldita cucaracha Que infectas donde picas Que eres y que matas Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio Es precioso. Maldita sanguijuela. Maldita cucaracha. Que insectas don te picas. Qué eres y qué matas. Culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio Rata de dos patas, te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo Se queda muy chiquito Y a Julio César Garachico Los oyentes Nos sugieren ciertos temas Julio César Garachico Que fue jefe de la calle De la unidad regional La Plata De la policía bonaerense Este sábado lo vamos a escrachar Y vamos a escuchar a Emma Foss, Los Dinosaurios. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Están en el aire Pueden desaparecer en el aire Los que están en la calle Pueden desaparecer en la calle Los amigos del barrio Pueden desaparecer Pero los dinosaurios Van a desaparecer no estoy tranquilo, mi amor Hoy es sábado a la noche Un amigo está en cana Oh, mi amor, desaparece el mundo Si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano Oh, mi amor, yo quiero estar liviano Cuando el mundo tira para abajo Es mejor no estar atado a nada Imaginen a los dinosaurios en sus camas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 Y el sábado 28 lo vamos a escrachar a este mal bicho, Julio César Garachico... ...que fue condenado en 2014 en la causa denominada La Cacha... ...en la que recibió su primera pena de prisión perpetua... ...que cumple en su domicilio acá en Nápoles... Eh, a, ...a cuatro cuadras de la 39 y Edison. Y el, el sábado 28... Creo que lo vamos a escrachar Y ahora escuchamos Sugerido por algunos oyentes En este caso por Fernando Lozada eh, Que nos sugiera Evelyn Cornejo La chusma inconsciente Con Juan ayala Y el mundo está como está Porque todos tienen mala voluntad Y el mundo Está como está Porque todos tienen mala voluntad Y el mundo Está como está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 Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos lo mal hablado, lo mal pensado, lo mal vestido, lo mal portado, lo que queremos librar al gato que está encerrado. Somos los rotos de mierda de que Morena y la cabeza negra. Me como la callampa mira mi viento como se levanta soy el sentirte de lo mujer caliente y de hombre lacho es por eso que ahora en la calle haciendo desordenanda tanto guacho somos a quienes nadie les hace justicia. de los poblacionales hablo a chucha y no tengo cómo darle somos los gauchos sureños hablamos mal y tomamos pipe soy de lo más chacinale aprendimos a nadar en los canales juego con la tierra todo por la calle que no me fermenta como un tigre palé soy de lo más otina lo que formando el diccionario punto bacán se fue a estar mortal de tida territorio tú no cachai siempre yo escucho y mi raza la La vulgar cultura popular cantó canciones pronunciando muy mal, se pamphletaria, canción con tatataya, porque la música oficial no acepta críticas, se pamphletaria, canción con tatataya, la cuestión de puro sufrimiento, por este pueblo su reconocimiento, canción de calle de micro mi cruzamar denegaron la cultura es por eso que yo ahora compongo esta basura somos a quienes nadie les habló del arte es por eso que yo ahora compongo este desastre nuestra de no está en lo diario ni en la tele pero la encuentra en mil color en las paredes criminales and si te pones a pensar cómo delincuente pa' la cultura oficial nuestra versión no está en lo diario ni en la tele pero de mil colores en la pared de criminalista si te pones a pensar somos delincuentes pa' la cultura oficial Yaja Bibi para dejarnos en el hoyo sumergidos en la rabia y en el odio pero tenemos fuerza y creatividad para escapar y encontrar por las víctimas, no solamente de Garachico, sino de todos los genocidas, no fueron inconductas fue genocidio son 30000 mil por ellos canto que no busca que lo encuentre un caminante sin suelo una casa sin paredes los combates de la vida son tan Tantos y tanto Por ellos canto Por ellos canto En el color de mi infancia Mis ojos endoloridos el niño que mira un padre y una madre divididos Los llamados de la falta son tantos, tantos y tantos Por ellos canto, por ellos canto Es entre pianos azules y guitarras amarillas mis canciones se puso rojo de envidia los crecimientos del alma son tantos tantos y tantos por ellos canto canté como si supiera por el aire de al borde de la alegría la muerte nos quitó el sueño, los horrores del poder son tantos, tantos y tantos. Desde ellos canto Quiero decir al final Mi corteza es aparente Es un modo de cuidar Mi ternura por la gente Los mensajes del silencio ellos canto, por ellos canto, por ellos canto. El final no tiene fin, ni tuvo inicio el comienzo. Yo vivo siempre en camino, así lucho, quiero y pienso. Los amores que contengo son... Tantos y tantos los amores que contengo Son tantos, tantos y tantos los amores que contengo Por ellos canto Estás escuchando Desde la Otra Oreja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 ...desde acá, desde... ...Mar del Plata... ...cerca, eh... ...cerca de la casa de... ...de Garrachico, ¿no?... ...Camino al Bosque Peralta Ramos... ...eh, bueno, y saludamos a... ...a tantos... ...¿cómo decís, Río?... ...¿cómo decís, Río?... ...bueno, pero... ...¿me dejás pasar un mensaje grabado?... ...decir, eso es... ...perfectamente, y vamos a escuchar... ...por supuesto...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 Tu chaqueta, te burlaste de todo y ahora sé Para que vivas muy bien Sucio sheriff, sos tan vulnerable A tan pocos billetes. No importa lo que trances que importa de esta gente? Tu hija lo hace bien Bailando la más en el burdel Y ella mucho placer Pero sé Llegas sin demorar, reventando las puertas, como en tiempos de helio, buscas solo droga, impones que es la ley, te la llevas toda para vos. Y yo te escapar, me queda una salida, y perro obviaré, tontos policías, el duende te dejó mala mercancía y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 tienen miedo porque no tenemos miedo nos tiene miedo porque no tenemos miedo nos tiene, miedo porque, no miedo. Nos tiene miedo, porque no miedo porque no tenemos miedo porque no tenemos miedo están atrás van para atrás piensan atrás son el atrás están detrás de su armadura militar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 Hoy me cuento esta nota en los balcones en mucha casa buscando una razón mirando al pasado los días que yo viví sabe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 Y corrupto Escabía en la mesa De aquel escolazo De la paternal Un vaso de whisky Y un vaso en la boca Le daban un tinte Muy particular Tomaba una línea detrás de la otra su cara de monje era fantasmal labura en la cara se llama Lorenzo le bate un tormento en la federal lo dejó un travesti al chuta Lorenzo le quitaba el vento dijo algún goleado eh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 Bueno, vamos a escuchar de Marruecos esta versión, esta su versión, del tema de Carlos Puebla. Hola, es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me غربت من الفيق هذا الليله ليله تساليه طويله حيت كل شيء كان اتران فشهاد ديال المره a Pablo guso el operador en el Día del Operador y a todos los operadores que operan la otra oreja <muchas> hasta siempre hasta siempre <muchas> gaou ya ne na balawad shibane rakanko wahadima ahra usaf singo min jate ke barra ara ran mona No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. 30.000 compañeros detenidos y desaparecidos. ¡Presente! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! Buenas noches, jugamos Mariana. La otra o